Radio alama en Internet y las noticias de Alhama.com Radio alama en Internet, una radio para compartir. Y eh, bueno, vamos a comentar ahora una noticia de Alhama.com que recupera una historia, la verdad es que muy conmovedora, y con una conexión muy nuestra, muy de Alama. Sí, sí, porque se basa en una investigación que salió en El País. Eso es. Una historia que, fíjate, une a una paisana nuestra de aquí de Alama, Francisca Fernández Quesada, con una foto Muy, muy icónica de la Guerra Civil, una de esas imágenes que todos hemos visto alguna vez. Totalmente. Es fascinante cómo una imagen puede, digamos, ocultar una identidad durante tantísimo tiempo, ¿no? Pues sí. Hablamos de esa fotografía tan conocida, eh, que tomó la fotógrafa húngara Katy Orna. Fue en agosto del 37, en Vélez Rubio, Almería. Anónimo. Un símbolo, pero sin nombre. Pero bueno, el misterio, ¿eh? Ya está resuelto. Ha sido gracias al trabajo de una investigadora, Almudena Rubio, que lo publicó en El País el 28 de octubre pasado. Y ojo, algo clave, la colaboración de un familiar directo. Ah, mira. Sí, por fin sabemos quién es. Es Francisca Fernández Quesada. La llamaban Frasquita. Nacida aquí, ni más ni menos. Qué importante. Ponerle nombre, ponerle cara real a la historia fue su sobrino, Cristóbal Fernández Monteagudo. ¿Él la reconoció? Exacto. Vio la foto y, bueno, contactó con la historia. Laura es que como bien dice el artículo original, esto no es una simple anécdota. Es, literalmente, hacer historia. Claro. Devolverle su identidad a alguien que, al final, representaba a muchísimas mujeres en esa situación. Desde luego. Y conocer un poco su vida eh, le da todavía más fuerza a esa imagen. Farrasquita venía de una familia campesina de aquí, de alama Ajá. Se casó con Miguel Jiménez Guerra, también alameño, y bueno, llegó la guerra y tuvieron que huir. Su vida además coincidió con la terrible desbandada. Uf, la carretera de Málaga a Almería. Eso es, esa masacre de civiles huyendo a pie, bajo los bombardeos, una auténtica barbaridad. Lograron sobrevivir, entiendo, y llegaron a Almería. Y encontraron refugio en la casa de la maternidad de Vélez Rubio. Justo, y fue allí precisamente donde su camino se cruzó con el de Cati Orna. ¿Y qué hacía Katy Orna allí? ¿Estaba trabajando? Sí, estaba documentando la vida en la retaguardia republicana. Trabajaba para la CNT, la Confederación Anarcosindicalista, y también para la revista Umbral. Ah, vale. Y en ese viaje iba con Lucía Sánchez Saornil, la escritora anarquista. Estaban documentando juntas las, bueno, las iniciativas sociales que impulsaba la ministra Federica Montseny. Entiendo. Una figura muy importante también. Y sobre la foto en sí, la que conocemos, eh, decías que era un recorte, ¿verdad? Sí. La original es más amplia. Se ve a Francisca con otras cuatro mujeres y varios bebés. Y un detalle curioso es que Fransquita lleva un delantal en la foto. Esto ha hecho pensar que quizá trabajaba de matrona, o a lo mejor ayudaba en la cocina. Podría ser. Su padre, Cristóbal Fernández Miranda, si sí sabemos que trabajaba allí, en la cocina de la maternidad. Y luego está el tema del bebé que amamanta. Es duro, pero... Sí, es que la pobre perdió a sus siete hijos. Todos fallecieron en la infancia. Vaya, qué terrible. Es tremendo, sí. Y pensar que justo ella, que sufrió esa pérdida tan grande, se convirtió en esa imagen icónica de la maternidad en guerra, le da uf, otra dimensión, ¿verdad? Totalmente. Otra capa de significado muy profunda. Sin duda. Fue la redacción de la revista Umbral la que decidió recortar la foto. Vieron la fuerza que tenía centrarse en Francisca y el bebé. Sabían lo que hacían. Y ambas mujeres, Francisca y Cathy Orna, sobrevivieron a la guerra, aunque sus caminos fueron muy distintos después. ¿Qué fue de ellas? Pues Francisca pudo volver a Lama, aunque tiempo después se mudó a Barcelona. Ya allí falleció. Cathy Orna, en cambio, tuvo que exiliarse. Claro. Se fue a México. Y lo increíble es que consiguió llevarse muchos de sus negativos, incluido el de esta foto. Menos mal. Sí, gracias a eso, hoy están a salvo en el Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca, un archivo fundamental. Como dice la investigadora Almudena Rubio, esto de identificarla lo cambia todo. La foto ya no es solo, digamos, un símbolo abstracto de la maternidad resistente. Exacto. Ahora es la historia concreta de Francisca Fernández Quesada, una mujer de alama Se humaniza el símbolo. Precisamente. Se recupera una parte de nuestra memoria, de la memoria colectiva. Una historia personal, pero que representa tantas otras olvidadas. Para quien quiera profundizar... Eh, recordamos que la noticia completa con las imágenes está en alama.com. Se basa en ese gran artículo de El País. Muy recomendable leerlo, sí. Es una historia que nos hace pensar, ¿verdad? ¿Cuántas vidas anónimas como la de Frasquita sostienen los grandes relatos históricos? ¿Cuántas historias esperando ser descubiertas en fotos antiguas, en archivos? Una reflexión muy necesaria, sí. Bueno, pues eh, con esta historia tan significativa llegamos al final por ahora. Eso es. Seguiremos aquí, preparándonos más información para compartirla siempre con la supervisión técnica de nuestro director Juan Cabezas que ya nos da paso a la sintonía de salida Radio alama en internet y Alhama.com información para compartir